Un día se me acercó una madre en un hospital a decirme que su nene estaba ingresado y que le haría muy feliz que fuera a verle. Lo hice y vi esa parte, la parte gratificante de la fama. Con muy poquito puedes andar un rato de felicidad a gente que lo está pasando mal. Lo dice nuestro invitado, nuestro primer invitado del curso. Su voz es Buenas muy, muy noche. conocida. Pues, pues ya te digo. Nada, que os voy a dar un consejo. Un consejo para toda vuestra vida. Observad. Ese es el consejo. No, no, que hay, hay que observar. Tenéis que observar porque esos son todo ventajas. Aparte Dios nos dio tres ojos, dos son para mirar, coño, vamos a hacerle caso a las señales. ¿eh? Hay que observar. Yo tengo un nivel de observación, o sea, yo observo muchísimo. Yo tengo el FIR Certificate de observación. Yo soy un lince. Yo voy al Vicente Calderón lleno y digo, allí está Wally. No tardo ni un segundo. Yo observo bien. Soy Dani Rovira. Te escribo para que seas consciente del fenómeno paranormal que he descubierto con respecto a las mujeres. Con 30 años que tengo de vida, todavía no he tenido la certeza... Esto es un huérfano. Un niño huérfano que entra en el telepisa y le dice... ¿Qué quiere, niño? Y dice... ¿El dos familiares? Y añade Dani Rovira, desde que tomas contacto con realidades que no son tan afortunadas como la tuya, puedes engozar de ratitos de felicidad. Pero la felicidad plena es imposible porque sabes que hay gente que las está pasando muy putas. Me resulta difícil desconectar, no tengo que sentirme culpable de mi éxito, pero siempre hay una parte de mí que está sufriendo. Su fama inmensa, espectacular, única e indiscutible la ha puesto al servicio de las causas más nobles LS, como decimos en Dani Rovira, muy buenas, ¿qué tal Dani? ¿Qué tal, cómo estás Bruno? Qué placer estar en tu programa Buenas favor. noches Dani El placer verdad? es nuestro y además el primer invitado del año, ¿eh? De la temporada de este curso que, que comienza, le llamamos eh, padrino Pero no implica manutención, ¿eh? No implica una manutención, no. ni implica el tener que visitar oh, en nuestro Buena, ni nada, ¿no? No, pero, pero no nos llegamos a que nos eh, visites... No en Nochebuena, sino cualquier día, ¿eh? Oye, Oye ya, sí. y, a, y a mí me des un beso por lo menos, ¿eh? Eso sí hombre, te lo pido. Hombre, por favor, los besos son gratis desde, no sé, hace mucho tiempo, no tengo la fecha, pero sí, está bien. <risa> te doy las gracias, eh, Daniel Rovira, por habernos hecho reír mucho a todos, a nosotros y a todos, con tus monólogos, eh, con series, con películas, eh, pero sobre todo te doy gracias eh, por las cosas que estás haciendo ahora, poner la fama al servicio de las cosas más nobles, he eh, dicho, y es eso exactamente, ¿no? Sí, bueno, por lo menos yo lo, lo lo vi así o lo sentí así en, en su día. Eh, tampoco es que yo de la noche a la mañana me haya convertido en, en alguien cero empático y de repente cuando me llegó eh, todo el éxito, la la popularidad y la fama hubiera cambiado. ¿no? Yo, yo ya era un poco así, lo que pasa es que el alcance que tiene una persona anónima de, de a pie pues es el que tiene, ¿no? El, el que no va más allá, que ojo que no es poco, ¿no? que el del voluntariado, el de... Bueno y el de cuidar un poco tu tu pequeño círculo cercano no y cambiar las cosas desde bueno pues desde una persona de a pie y claro cuando me pasó toda, toda la vorágine no eh, ya empezaba con, con los monólogos y demás pero cuando cuando nos cuando nos atropelló en el buen sentido de la palabra el meteorito de ocho tíos vascos claro de repente tu vida cambia no eh, cambia por completo y empiezas a ver que, que que la gente empieza como a darle muchísima importancia a cualquier cosa que dices, que haces, que piensas, entonces ahí fue cuando dije, mira, eh, como lo estoy llevando bastante mal, voy a por lo menos a, a, a transformar esto que se está convirtiendo en eh, bueno, en algo que me, que me, que me disturba un poco, bueno, pues porque no lo usamos, como escaparate, ¿por qué no lo usamos como altavoz para gente que lo necesita más que yo, ¿no? porque al fin y al cabo, bueno, yo Soy un tío muy afortunado, tengo todas mis necesidades básicas más que cubiertas y digo, ¿para qué quiero yo entonces un altavoz tan grande? ¿no? Pues vamos a, vamos a prestarlo y, y en eso estamos. Qué cinco años eh, tan frenéticos, eh, tan apasionantes he vivido desde el estreno eh, de esa película Ganaste el Goya y luego han venido muchas otras cosas. Ocho apellidos en vascos echando cuentas ya casi casi cinco años, ¿eh? Y parece que fue pues... ayer y sigue siendo, y va a ser durante mucho tiempo, la película española más taquillera, ¿eh? Sí, sí, bueno, yo sí, han pasado pues un poquito más de cinco años, ¿verdad? Y, y hay, hay, hay momentos en los que piensas que parece que fue ayer y hay momentos en los que piensas y dices, wow, qué lejos queda eso, ¿no? Eh, bueno, al final con el tiempo, o sea, conforme va pasando más tiempo eh, disfruto más de eso que pasó, ¿no? Eh, porque ahora ya lo, lo ves como desde cierta madurez y con las aguas muchísimo más calmadas y, y sí, es lo que tú dices, ¿eh? ¿no? Hay un dato ahí, hay un dato de espectadores, hay un dato de... De, de una taquilla que se hizo que que tú dices, bueno, pues entonces esto será el principio de una nueva era en el cine donde y, y bueno, y, y creo que ha ayudado bastante a que el cine español repuntara en estos últimos cinco o seis años, pero es verdad que, que, que es que es un es un cometa halley, es ¿eh? porque vas viendo las películas nuevas que se hacen en este país y dices, es que es que no ...es que no llegan... ...es que no, no sé qué pasó... ...a día de hoy... ...ni, ni Emilio Martínez Lázaro... ...ni, ni los jerifaltes de Telecinco... ...ni nosotros los actores... ...ni los guionistas... ...nadie tiene una respuesta... ...de qué, de qué pasó con esa película... En, Yo tu, creo... ...en tu vida fue un antes y un después... ...eso no se puede negar... ...porque no solo fue la explosión tuya... ...al hacerte muy popular de cara al público y, y verte como actor, no solo como humorista o monologuista, sino que encima encontraste a la pareja que te vamos, que compartes con ella, que empatizas con ella, y, y sobre, sí, sí, sí. y sobre todo en todas las labores sociales que haces, pues es que estáis ahí mano a mano también. sí, bueno eh, al final cuando pasa una cosa así, eh, los, los beneficios colaterales también son muchos, ¿no? Eh, te entra en tu vida un un sueño que ni siquiera tenía, que era... Pues, claro, cuando uno tiene ya 30 y... Pues no sé con qué edad me pilló esto, con 32, 33 años. Y yo ya me dedicaba a la comedia y, y muy bien y muy contento y hacía cositas en la radio, alguna cosita en la tele. Era como, bueno, yo ya mi camino eh, laboral ya lo tengo encauzado. Y de repente eh, irrumpe <risa> como como, como, como un oso en una cacharrería el mundo del cine, que yo era como, bueno, el cine, esto, esto lleva otras vías, esto lleva otros... Como yo ni me imaginaba, ¿no? Y luego sí, claro, también conocer eh, conocer a Clara, eh, independientemente de todo, pero bueno, hablando sobre todo el tema de la fundación, fue encontrar a la persona que que pensaba como tú, a la compañera perfecta para, para poder crear esta, este proyecto que a día de hoy yo creo que es de lo más bonito que, que he hecho en mi vida, ¿no? que es montar esta esta fundación y con ella poder poder sentirse realista. Para mí eso es el éxito, realmente, ¿no? el poder tener el tiempo, la energía y el potencial de, de crear una fundación para, para ayudar en general. Podríamos entrar ahora en cositas más específicas, pero las satisfacciones que nos da eh, cada proyecto que hacemos, eh, es que no se puede no se puede explicar, no, no no se puede explicar. Esto no te lo da un taquillazo, esto no te lo da una ovación en un teatro, esto no te lo da el, el que te cuelen en un restaurante, porque eres tú. La Fundación Ocho Tumbao, así se llama, ¿no? Ocho Tumbao, sí, sí, sí ocho tumbados, el nombre, muchas veces la gente no, nos pregunta que por qué y, y pues no sé, nosotros el... Bueno, al final nos conocimos por una película que se llamaba ocho apellidos vasco, entonces ya ese número ya Exacto. era como muy especial. Luego cada uno, nos, teníamos nuestra historia con el número 8, yo hacía muchos años que contaba cuentos en una plaza en Granada que la llamaban la Plaza del 8. Y luego el, el infinito como concepto vital nos parecía como muy, como muy bonito, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que si tú tumbabas el 8 era un número que tendía al infinito, ¿no? Y, y así fue el nombre, el ocho tumbado, y, y ese indé final, pues, por un guiño porque, que, porque, como sea andaluz, pues, callo ocho tumbados No iba a estar todo ratísimo, ocho tumbado ocho tumbado claro. Entonces dije Oye, ¿qué te parece Si lo hacemos un poquito andaluz? Ocho tumbado Oye, eh, Dani A mí me gusta tu implicación que, que también puedes dar Lo que pasa que tienes La fortuna Lo haces eh, con simpatía Con una cara eh, alegre A la gente Que es estupendo Pero puedes decir Y dices cosas eh, muy duras Fíjate Está acabando un verano Un verano Vamos a dar un poquito también de caña Un verano Que a mí me ha parecido asombroso Que la gente está discutiendo Y ha discutido discutido sobre si hay que ayudar a los inmigrantes o no hay que ayudarlos. Se pueden tener unas políticas u otras, pero ¿vamos a negar que hay que ayudar a gente como nosotros? Es que, eh, ¿qué está pasando en este mundo, eh? Sí, la verdad que la, la, la impotencia y la frustración es cada día más, ¿no? Y cuando te crees que... A ver, tampoco quiero quiero hacer un discurso catastrofista en cuanto a perder la esperanza en la humanidad y demás. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora que como que se han quitado las vergüenzas ciertos sectores de la sociedad con unos pensamientos menos empáticos y bastante más egoístas, ya no te hablo de, de cuerdas políticas, ya te hablo de pues como que parece que no, ya, ya, ya no da vergüenza decir que nuestro país es lo primero y de que no, estas, estas, estas proclamas que, que a todos nos suenan ya no solo en este país sino nos suenan de muchos países en muchos tiempos, ¿no? de que se empiezan a repetir hay más gente buena que mala Bruno, lo que pasa uh -huh. es que la, la mala es como siempre digo, ¿no? La, es más ruidosa, lo, ¿no? Lo malo es más ruidoso, se propaga muchísimo más rápido. Entonces, en el momento en el que est estás diciendo que hacen falta... Porque al final la mayoría de las grandes soluciones eh, son políticas. También la sociedad es, es parte de la solución, porque al final la sociedad es la que crea una, una, una demanda hacia un sitio o hacia otro y al final pues las ofertas aparecen o desaparecen dependiendo de la demanda de la sociedad. Pero lo que no se puede discutir es que si hay personas que se están muriendo literalmente en el mar, lo que tú no puedes hacer es discutir sobre sobre qué es lo que hay que hacer después o sobre qué es lo que hay que hacer antes. En ese momento lo que hay que hacer es sacar a las personas del mar. Y, y yo conozco, conozco en cierta manera, por ejemplo ahora, no, Proactiva Open Arms, y he tenido la suerte de, de conocer a, a Oscar Y, ...y Oscar te cuenta cosas que van más allá de la política... ...van más allá de la izquierda o de la derecha... ...Oscar te habla de, de, de, de, de lo duro que es meter la mano en el mar... ...y sacar a puñados a niños de, de dos meses... Eh, o, de, o, de, ...o de tener los músculos del cuerpo totalmente eh, agotados... ...y tener una persona en el mar y decirle por favor... ...dame dos minutos que respire porque no, no tengo más fuerza... ...para sacar gente del mar nos han contado los inicios de Proactiva Open App, que, que, que, que, que Por eso me parece como increíble ¿no? escudar tu poca solidaridad en proclamas como mafias, como esto es una, una llamada al resto. No, no, no. no. Y luego ves los datos y ves cuánta gente de otros países en España cotiza en la Seguridad Social y te quedarías impresionado de ver la cantidad de, de marroquíes, de argentinos, de gente africana que está en este país cotizando, que está construyendo una sociedad rica, diversa, por eso te digo que al final es más como una cuestión de humanidad, más que de bueno, Podría estar horas hablando de claro. esto, pero veme y me cuesta mucho no, como no enfadarme ¿no? Porque... es que pensar que en el verano se ha discutido eso, se pueden discutir cosas eh, las eh, teorías de lo que hacer, lo que no hacer las políticas, pero no la ayuda a la gente, fíjate, en un documental tuyo tú decías una cosa eh, extraordinaria, en una entrevista que hiciste después de ese documental, en donde se trataba de visualizar eh, un mal que sufría eh, mucha gente, decía, y tú sufriste durante ese documental en donde mostrabas eso, un accidente terrible, un accidente brutal, y no te rentiste y no se rindió nadie el equipo. Y decías, el accidente me confirmó que la vida es una lotería. Un día te cruzas con el amor de tu vida y al día siguiente te atropella un coche o te detectan una enfermedad rara. Nadie escapa a esa lotería. Y es que nadie escapa a la lotería y a la buena y mala suerte. ¿eh? No, no, no, es que es así. Yo creo que, eh, bueno, podemos hacernos... Eh con el perdón de la expresión mil pajas mentales sobre lo que es la vida sobre el significado los porqués si Dios hay si no hay Dios que al final es que la vida es una especie de caos donde a veces te va bien y a veces te va mal y donde el porcentaje de, de de lo que uno controla es limitado, ¿no? Yo, yo yo, puedo hacer que mi vida sea lo más controlada posible, puedo hacer deporte, puedo llevarme bien con todo el mundo, pero si de repente hay un problema familiar o de repente alguien tiene, de la familia tiene un accidente de tráfico, por mucho que tú hayas controlado todas las variables de tu vida, al final estás, estamos todos sumidos en un caos enorme. Y, y al que le va bien hoy quizá mañana le vaya mal, ¿no? Es como, no sé si esta era la, la, lo que escribió Bertolt Brecht, ¿no? Hace hace muchos años, que decía, bueno, vinieron a por los judíos, y como yo no era judío, no hice nada, vinieron a por los negros, y como yo no era negro, no hice nada, y hice tres o cuatro ejemplos más, y, y ahora vinieron a por mí, pero pero ya es tarde, ¿no? Es como... Qué bueno. Eh, qué suerte, ¿no?, que hemos tenido de vivir en la época donde hemos vivido, en el país donde hemos vivido, pero, pero quizás nuestros abuelos no tuvieron esa suerte, y, y y, parece que se nos olvida, ¿no? eh por, por Qué mala suerte, ¿no?, de vivir en en Siria, ¿no? En esta época de nacer allí, o qué mala suerte de nacer en un sitio donde hay una represión eh, sexual con las mujeres, o qué mal... Es que parece como que alguien es culpable de haber nacido donde ha nacido, ¿no? <risa> y parece como que la pobreza es algo como contagioso, que no se debe tocar porque es como inferior... Vamos, vamos a tener un poquito de humanidad y es como que... También es aleatorio eh, nacer de una manera, en un sitio e incluso con una enfermedad ya marcada. Es decir, qué mala suerte, ¿no? Que ahora de repente alguien tenga una enfermedad rara que solo tienen tres personas en España y, y no se investiga. Yo creo que es a esa es a la gente con la que hay que volcar toda la energía y donde hay que volcar todo el cariño y donde las políticas tienen que girar un poquito hacia ellos, ¿no? Porque al resto no va bien. <ríe> no sé. Eh. Ya te digo, hay que politizarlo prácticamente todo porque... porque Se por necesitan que... esas ayudas, por mucho que uno quiera, ¿verdad? Es, por mucho que tú intentes es, poner de tu efectivamente, parte... Efectivamente, una de mis luchas, como ya sabéis, siempre es la, eh, la defensa animal y el bienestar animal y y la lucha que tenemos, con, con por ejemplo, con, con los perros ¿no? en este mm. país. Y por mucho que yo pueda tener perros de acogida, por mucho que los pueda difundir por redes sociales, por mucho que visite protectoras, por mucho que que nos manifestemos, si no se politiza esa causa, si no hay una ley a nivel nacional donde se castigue el maltrato, donde eh, no se incentive la, la cría ilegal, en fin, al final hay que politizarlo porque es como estar matando orcos en Murcia. No, no, hay que ir a Mordor <risa> a poner un tapón allí, claro, no puedes estar matando orcos conforme van saliendo porque desgasta Y en este país hay mucho voluntariado y mucho activista que está cansado y está desgastado, mm. porque realmente la solución, hay que ir a la raíz de las cosas. Así es, y sobre todo me imagino que para vosotros será súper difícil, porque llamarán muchísimo a la puerta de vuestra fundación con miles de proyectos, y elegir mm. cuál es el adecuado para poder apoyar y poder volcaros será muy complicado. Es complicado, ten en cuenta que nosotros cuando hicimos la fundación y estábamos metidos en, en, en toda la vorágine esta de los estatutos y todo eso, claro, hay fundaciones que son como muy concretas, ¿no? Dice pues, pues esto es una fundación eh, eh, que ayuda a niños en el espectro autista en Teruel, pues es muy concreto, ¿no? Entonces eh, los que tengan Parkinson en Burgos, ¿vale? Me lo invento. Dirá, ah, pues esta no es, pero nosotros, claro, eh, nosotros damos visibilidad y recaudamos fondos para toda asociación que trabaje con, con, con personas, medio ambiente o animales. ¿Esto qué quiere decir? Que anchas casillas, claro, no no le hemos puesto puertas a porque porque no nos queremos limitar a no creo que hay tantos proyectos tan bonitos y tantas causas tan nobles, pero es lo que tú dices, eso te da a que al final es eh, entre nuestras propias redes sociales, entre las de la fundación nos llega mucho y al principio sufríamos mucho y, y damos todas las explicaciones del mundo, pero bueno, al final de todo lo que nos llega podemos hacer un 1%, ten en cuenta que luego nosotros también tenemos nuestras propias profesiones. ¿no? O sea, al final el 33% de la energía, del dinero, del tiempo que nosotros invertimos en el año es en la fundación, pero aún así no abarcamos. Entonces, bueno, eh, intentamos con lo que podemos disfrutarlo y, y, y, y, que, y que la gente entienda que no, no, que no lo podemos abarcar todo. Que, que, y es frustrante, ¿eh? porque ojalá se pudiera. Pero es imposible es que, es que hay mucha peña muy necesitada Cuando no fue una cosa fue la otra ¿eh? Si me permites Dani Voy a contar una historia Una historia personal pero en la que tú Tuviste mucho que ver Y tú fuiste muy importante Es una historia real Es una historia eh, que nació a partir de una película Que protagonizaste tú La película 100 metros La uh -huh. historia de un hombre que luchó muchísimo Ramón Arroyo Que le diagnosticaron esclerosis múltiple Y se entregó para lo que después consiguió Hacer un Iron Man, la prueba deportiva más dura que existe. Cuando se estrenó, yo no quise ver esa película, no podía, no quería, no estaba preparado, pero pasó el tiempo y un día que me encontraba en tu tierra, la película me encontró aquí, a mí mismo eh, me encontró una tarde en el hotel, eh, no, yo no tenía nada que hacer, cogí el mando a distancia fui cambiando y apareció tu cara en la pantalla ahí tu cara al principio de esa película de cien metros y ahí eh, al ver esa película yo noté Jolines, lo que me ayudaste y lo que me ayudó tu interpretación a entender todo lo que me estaba pasando y lo importante que es ayudar para ser ayudado, ¿no? Sí, bueno, Bruno, me, me, me, me da mucha como mucha alegría ¿no? el, el, el saber que, que, que parte del trabajo que, que me tocó a mí hacer esa película Eh, a ti te pudo, te pudo ayudar, ¿no? Yo ya fue como muy muy a posterior y hace relativamente poco que, que, que diste la noticia y, y bueno te quedas como ah, fíjate eh, pues habré escuchado ya casos de esta enfermedad y como que, que la, la, la he vivido y la estoy viviendo muy muy de cerca por diferentes circunstancias pero pero no sé, primero me pareció muy, muy, muy valiente, ¿no? el hecho de que decidiera, porque es una cosa que se trata en la peli, ¿no? que es, es que es una jerga un poco que existe entre la gente con esclerosis múltiple, que es la del salir del armario, ¿no? Y, y, y, y aún así sigo conociendo mucha gente que lo tiene y que obviamente respeto su decisión de no hacerlo, porque entiendo que imagínate, si tú eres un actor y, y te fichan para una serie, claro, ¿Qué haces? Porque igualmente puedes hacer la temporada entera y tienes la suerte de que no te dé ningún brote y nadie lo note y lo tienes todo muy controlado, pero como ya sabes, como es la enfermedad de las mil caras y, y nunca sabes cuándo va a aparecer, claro, yo entiendo perfectamente el, el, el, la actitud de la persona. y Dices que, como lo diga lo mismo, el productor no, no, no me va a querer la serie, porque si mañana vengo con un brote y se resulta que vengo con, con la mitad del cuerpo... Y entiendo la parte del producto, es, es tan complicado, tan complicado, pero bueno, independientemente de la burocracia laboral, que entiendo que es complicado, creo que ha sido una película que ha ayudado a muchas mira, es, es, es, esto es una película con éxito, independientemente de la taquilla que hubiera hecho, independientemente de, me sigo encontrando gente que, que, que me da a mí las gracias, a mí o a Marcelo, a todo el equipo, ¿no? porque Mira, Ramón pasó una... Somos buenos amigos, ya sabes, tenemos amigos en común. Sí. Cuando fueron a hacer el visionado de... Un primer visionado, yo a este no pude ir, pero fue la prensa y fue Ramón con la familia. Esto lo, lo voy a contar sin el permiso de Ramón. Cuando acabó la película, el hermano de, de, de Ramón se acercó a él y le dio un abrazo y le dijo... Por fin entiendo qué te pasa. O sea, sabiendo que tenía esclerosis, sabiendo que es una enfermedad compleja, pero viendo la película dijo ahora sé por lo que estás pasando entonces aunque solo sirva esta película para para no solo los afectados sino los familiares amigos porque para que aunque solo sirva para para tener un poquito de empatía y entender en qué consiste esta enfermedad, ¿no? que tú supongo que te joderás mucho cuando dices, ah, pues yo te veo muy bien, dice, sí, ya, ya, sí. Yo, yo te veo muy bien, pero yo sé perfectamente que esta, que esta enfermedad va por dentro, ¿no? y dice, yo te veo muy bien y tú por dentro estás diciendo, ya, pero es que yo a ti no te veo tan bien, y es causado porque ahora tengo la vista así, o la vista... Bueno, yo te lo agradezco, Bruno, y bueno, aparte ya de la admiración que tenía por por, por ti, por tu carrera, por la rosa de los vientos y demás, eh, el que, el que hayas apretado los puños y hayas dicho, oye, pues me pasa esto, pero hay que seguir para adelante. O sea, que si ya tienes la grande hacia ti, ahora, claro, cuando sé que llevas esa mochila con tanto peso, es como decir, ole, ole, ole, ole, porque, pues porque no sé, porque soy gente admirable, la verdad. Por eso te digo que es... Está flotando <risa> ahora mismo, Bruno, ¿eh? lo que le estás diciendo. <risa> sí, porque, porque uno, valora, uno valora mucho lo que, lo que tiene. Y cuando uno nace con, sin ningún tipo de problemas y demás, dice, tiempo pues... No sé, si, si, si, si me sobra un brazo o tengo un poquito más de voz que el otro, por, por qué no se lo voy a prestar, ¿no? Todo el mundo tenemos dos brazos para nuestras dos bolsas, pero siempre puedes echar una mano, ¿no? Llevarle una bolsita a alguien. Y que tú no sé, para mí y, y creo que es muy importante para todos los afectados de esclerosis que, que gente como tú eh, lo haya dicho y que lo trates con cierta normalidad y que sigas haciendo tu trabajo también como lo haces porque porque bueno, al final mira, estos son los referentes. Hacen falta más referentes como tú, Bruno, y menos influences como los que como los que andan por ahí pululando y hace Así falta, que te felicito Hace falta mucha gente como tú, Dani Rovira, eh, que nos ayudas muchísimo a todo el mundo Nos ayudas con lo que haces, sabe, con tu trabajo, ayudas a todo el mundo, a mucha gente en la Fundación Ocho Tumbao Y ayudas mucho con lo más importante que se puede hacer que es hacer reír y sonreír a la gente. Dí que sí. Dale. Pues sí, es la, es la esperanza que nos queda. La risa la risa es gratis también, como los besos que decía al principio. Así que vamos, vamos a usarla. Bueno, como eres nuestro querido padrino, yo voy a abusar un poquito de ti y te voy a pedir que a lo largo de la temporada en otra ocasión estés con nosotros y nos cuentes tu faceta con el misterio, porque ahora hemos por escuchado fa, no, hombre, claro, la faceta claro. solidaria, pero ya no nos da sí, tiempo, sí, pero sí. en otra ocasión si sí te pido por favor que a lo no, largo claro, de la temporada hablemos tu faceta de misterio que sé que te gusta, mi faceta de misterio, o a lo mejor ir yo un día y quedarme ahí sentadito y que me contéis cosas también, con, también. con entre vosotros dos, con Sánchez Oro, con toda vuestra gente que es que genial, yo ya genial, que genial, genial. A mí el mundo del misterio, mira, me parece... Mira, leyendo uno este tipo de revistas y, y este tipo de podcast, mira, hay más verdad que, <risa> <risa> que, que, que luego en muchos otros sitio Así que, bueno, no, me, me, me encanta. O sea, soy entero desde no se sabe cuánto y me encanta. O sea, por favor, yo me siento calladito, yo no digo nada y yo simplemente que, que contéis vuestras cosas. Y, y, yo ya y, y, con sí, pero feliz. di algo, ¿eh? Y, lo, luego, vengas, no, y di algo. No, luego te decimos, bueno, y ahora nos haces el resumen... <risa> No Venga, vale, vale, vale, vale, os hago en resumen como muy sui y no como muy subjetivo. A aire, eh, luego, a tu aire. Claro, luego si os desmonto un poco el, la atmósfera, perdonadme. ¿eh? No, no, perfecto, perfecto. <risa> Dani <risa> es que Rovira, millones de gracias por estar con nosotros, eh, por inaugurar esta nueva temporada de La Rosa los Vientos. Ha sido un placer. eh. A vosotros que tengáis una gran temporada y nada, me tendréis eh, un día allí y luego siempre al otro lado de, de, del auricular, ¿vale? Un beso. Venga, un beso, chao,